Por una ley de radiodifusión de la democracia. La explotación de los servicios de radiodifusión es indelegable y debe ser prestada por el propio titular de la licencia. Coalición por una radiodifusión democrática. Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias.